La cerealera tropezó y con el cepo se encontró Al pasar por un cuartel se enamoró de Sturzenegger Alcen la barrera para que pase la cerealera de la soja al puerto Levantó la traba y enciendo el mercado a la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y empezó dieciséis. El final del cepo cambiario en Argentina. ¿Cuánto va a costar mañana el dólar? Ojalá lo supiéramos. ¿no? <risa> Fin llega, el fin de una de las restricciones cambiarias más estremecedoras y polémicas de los últimos cuatro años. Un atraso cambiario más espeluznante que atraso menstrual, más terrorífico que la foto de Moria en la cárcel de Paraguay, más aterrador que las fotos hot de bars en calzones. Evaluation. El estreno económico más esperado por espectadores y especuladores. Devaluation. El pánico y la incertidumbre llegaron para quedarse. Devaluation. In God We Trust. ¿Esto es todo, señor? Sí, sí. Son 763 pesos con 30. ¿Qué? 763 pesos con 30. Pará, pará, pero estoy llevando tres leches, pañales y un queso por salud. Pero sí, es lo que me marca la registradora. ¿Lo va a llevar o no? Ah, pero esto es una locura. ¿Cómo va a pagar? ¿Con alegría? ¿Aceptás ojetes en 12 cuotas? No, el programa Ojetes Cuidado ya no corre más. Ah. Restricciones cero. Aumento de tarifas. Traspaso a precios, la suma de todos los miedos. Devaluation, la peor pesadilla que desveló a Kicillof. El sueño del inversor, el terror de tu bolsillo que no entiende un carajo de economía. Devaluation, el cepo que mató a las gallinas de oro acaba de desaparecer. El monstruo verde más esperado está libre otra vez. Devaluation. No es el increíble Hulk, no es un arbolito de la calle Florida, es devaluation, vértigo, incertidumbre. Se abre el mercado, la fiebre volverá de nuevo. Volaré, queremos, yo volaré, yo volaré. Cambio, cambio, cambiemos, cambiemos. 95 Sin autorización, Sin AFIP Cambio Campo Iphone Iphone Quiero Iphone Bonos! Bonos! quiero mis dos millones. Vendo mejor, señor. Quiere los dólares que compraron no bebés? Se los dejo a 15 hoy. Okay, mm. pero, pues, ¿Qué ¿Qué voy a los dólares yo? Vendo, vendo. Pero sabía que ha generado. Pero todos quieren dólares frescos. Pero corre, ay nomás, te voy a dar especulación a vos. Corre con la corrida, cambiar y ladrón, así, lo vos en el ladrón, metete la cilo bolsa de tuque. A ver si me dejan de romper la pelota con la devaluación, el cepo, el zapo, me tienen los huevos al plato. Es demasiado tarde. A la mierda la PlayStation 4 y el pasaje a Cancún. Devaluation. Un salto al vacío devaluatorio. Un riesgo inflacionario. Una liquidación de divisas. Una flotación sucia. Un desenlace. Imposible de evitar. Devaluation, ¿será el fin del paralelo? ¿El blue, el futuro, el contado con liqui y el dólar Nesquik? Devaluation, de los productores de Sí se puede con un decreto, llega Devaluation, con Federico Schwarzenegger y Alfonso Pratmarica. ¿Alguna vez tenía que hacer el chiste con ese apellido? Devaluation, hoy sensacional estreno en los bancos de todo el país